Únicamente fondo musical. o s vemos bien, vamos a ir a ver con más música para ustedes hoy en esta gran, gran tarde aquí con los amigos de Radio Cacetón López. Lo que es retropical sonidero para todos ustedes. Nos、pues、bien, v a m o s adelante, p u e s bien. Quisiéramos mandar unos saludos muy especialmente para Gabriel, el Jerry Potter, Harry Potter, perdón, Edgar y Adrián. Y Adrián, que son los chicos guapos de la José del Pilar, H. León, de parte de la amiga Liz. Ok, vamos adelante, José. Más música para ustedes. Pues vámonos adelante con el siguiente tema, con el siguiente tema que ya lo tienen preparado p o r allá. Y pues bien, vamos adelante con ese álbum de música de salsa que tenemos ya programada para todos ustedes. No sin antes, pues hace un rato dicen que no se escuchó, pero nuevamente le mando el saludo a los amigos de Allá, de i z a b a l u c a al amigo Vikingo, al amigo g e r a r d o y su sonido terremoto. a s í m i s m o al Junior que estuvo aquí con nosotros, a discos... a discos... ¿plor, clor? ¿plor, clor, listo s por el club que todos los días se encuentra allí en esta p a l u c a en el centro de esta p a l u c a pues bien vamos adelante con todos ustedes pues bien vamos adelante con algo de m ú s i c a de salsa y, y vamos esto es el tema de caras lindas adelante vámonos ¡Sí! ¡Sí! Eso es algo de cara linda para ustedes. v á m o s Ahí está para los c h a m o s de la voz de del p i l a r Gabriel, el Jardín Cierro, Harry Potter, Edgar y Adrián. Vámonos. Cara linda. Ay, asonde l los tambores. e s a negra se a m a r a Y asonde. Ahora, y a e s el tema de salsa, algo rico, seguro de los de d o s g é n e o s El tema de c a r a l i n d a a h l t á n a m o s a echarles de la José de Pilar, Barrio de San Juan. Vámonos, Ciudadesa. e l g o del señor Ismael Rivera. Vámonos. c a r a l i n d a sobre la gente de Tranipantra el día 12 estamos allá con ellos, a unos es el día de Cisco de México adelante <risa> <risa> Gracias, José. e a d i n g Ball. Adelante. Muchas caras lindas. e que l i n d a que lindas. ¡Sorban! Ahí está para la niña de los ojos bonitos. Que tiene dos penas. s a m o s Gracias, r e a d i n o Foto m ú s i c a Ok, bien, vamos a seguir. La v e r d e que no me hago más de música para ustedes. Pues bien, hoy en esta gran noche, pues no sin antes, pues el día 5. ¿Es cierto? En noviembre, en noviembre, pues queremos saludar muy especialmente a la Colonia El Sol, a los amigos allá de la Colonia El Sol, calle 10, que estaremos trabajando allá con ellos el día 28, 28 de noviembre, estaremos trabajando allá en Colonia El Sol. Pues para todos ellos, muy especialmente para. Los compadres, los alegres compadres que se encuentran ahí en Colonia Sur, pues vamos a estar trabajando con ellos en micheladas, micheladas y no sé qué más sustancias. Los compadres, pues bien, vamos adelante con un poco más de música, más música para ustedes. Hoy, en esta buena ocasión, somos Yes Discotec México para todos ustedes. Y vamos adelante con algo más de música, música tropical para todos ustedes. Esto es algo de música de salsa para todos ustedes. El tema que dice. Algo, algo para ustedes, y este es el sonido bestial. Es el tema de música de Celsa, vámonos así, y esto es j u s、yes、d i s Cote México. Bien, y este es a l g o de música de Celsa. Y son Richie r a y y Bonnie Kilos. s a m o s Y esta es música, el que sabe, sabe. Ahí está la de t i l l o de a r m i t a Zaragoza. Y e la Corona i Palmitas, esta para los chavos del h o i o Salsa.